Bueno, ¿qué tal, Gaisca? Buenas noches. Gabón. Pues Gabón. Con ah. ganas de rhythm and blues y soul. Pues sí. Eh... blues. Sí. Eh... Hoy tenemos, mira, te voy a decir, tenemos hasta un poquito de música latina. Ah, mira, qué bien. Bueno, a ver, que la gente no piense... La Latin, un poquito de Latin, jazz, Latin, soul. Bueno, un par de temas yo creo que les van, a, van bueno, a gustar a la audiencia. Yo creo que es muy interesante escuchar eh, diferentes... diferentes... Eh, modalidades y variantes uh -huh. de diferentes países que no nos imaginamos a veces que saben hacer las cosas tan bien Lo hacen muy bien sí. ¿Qué me cuentas, Reza? ¿Qué tal? Pues ¿Qué, nos, nada, ¿Qué nos vas a traer tú? Pues yo he traído aquí un par de temas que todavía seguimos con el disco de baladas que ha sido un gran descubrimiento Y que, y y pues que os... además ya sé que te encanta compartirlo... Sí, con sí. nosotros, sí, sí, hombre, con esta hombre. audiencia tan sabia y exquisita Hombre, es más, hoy hemos estado escuchando el disco Un Amigo y Yo con atención en el uh -huh. local Y al amigo le ha gustado mucho Es un sí. disco que capta gente además, sí, para sí. la buena causa Sí, sí, sí, sí. bueno, di que es un amigo que le gusta mucho todo estilo de música Pero en blues en particular también Ah bueno, y... o se la quedó no cuenta No, pero bueno, pero realmente no, no, lo ha apreciado y yo creo que como nuestro público, pues que lo apreciará también Luego, dejamos dejamos aquí en suspense un poco lo vale, que vale, vamos perfecto. a poner Vale, vale, perfecto, pues nada, eh, como siempre ya sabemos que hay que saludar, hay que ser educados en esta vida y Eso saludamos. sí, saludamos Venga, a las radios Venga, A ver Venga A Radio Gallinera De Valencia, ¿no? Okay. Bien, he acertado. Entonces vale, que estamos ahí con la licitación de a Radio Topo de, de Zaragoza. Muy bien. Y Ay, al resto ya me de... lo he aprendido, del del ¿eh? universo. <ríe> al resto de todos los diversos, es, los diversos y, y, y a todo el mundo Bruce. y a todo el mundo que reciba nuestra onda bien a través de las radios que hemos mencionado. Y además, como siempre, cada vez hemos aquí más público asistente. Tenemos invitados. A ver, que os oiga. Caixo. Opa, ese. Aquí tenemos un gran amigo Un músico Y luego lo tenemos aquí enfrente en la... Hay que dar las gracias también a la gente que colabora con nosotros es. A nuestro DJ profesor Carlos Y al señor no, no, Me voy a callar porque se va a mosquear Oyer, señor Guernica Y bueno, bueno, ellos nos apoyan, nos apoyan Y, y nos ayudan ahí, a hacer el programa Están ahí, están ahí y nos Y nos echan un cable importante Bueno, pues a mí ¿Sabes lo que más me gusta de este programa? Es empezar con mi sintonía Favorita, la sintonía de Cales, Cales, Soul Bueno, pues nada, eh, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión aquí de Cales, Cales en en Sinchile y ratia la radio aquí de Orereta y Rentería, en la 100.0 de la FM y, bueno, la verdad es que siempre se me olvida decir, casi siempre, que ya sabéis que si no nos podéis escuchar en directo, eh, vamos colgando los podcast del programa en la página de Facebook de Cales, Cales Soul y luego pues en... Bueno, los que podáis, os metéis en D-Box y ahí también tenéis la, el programa eh, colgado. Y en, bueno, y en Internet Archive también, por cierto. Ahí también eh, podéis eh, escuchar el programa tranquilamente. Y nada, pues hoy, como os he dicho antes, tenemos bastante Soul. Llevamos ya un par de programas o tres con bastante Blues, Ritman Blues. Hoy vamos hacia el origen del programa, hacia el Soul. Eh, y luego como siempre la sección de Gaisca Con sus dos temas de blues Como hemos dicho anteriormente Y hoy a ver si podemos pinchar la sección De nuestro querido DJ El Profesor Con ese tema pachanguero Un poco agitanado Pero que también mola Porque tiene ese toque funky Y nada, después de la fanfarre Nos metemos en Bueno, y empezamos nuestra selección de canciones de Cale Soul, aquí en Sinchelic y Ratia. Vamos primero con los Fantastic Four. Y os cuento, cuando el señor berry Gordy, eh, ya os hemos comentado una vez, adquirió todo el catálogo de su hasta entonces fiero competidor en Detroit, Rittig Records, volcaron en la etiqueta Motown artistas como Edwin Starr, o nuestros siguientes protagonistas, los eh, anteriormente citados Fantastic Four. Según uno de sus integrantes, Joey Pruitt, la acogida en Motown fue agradable y aunque les costó, les costó adaptarse, pronto encajaron. Sin embargo, el grupo pronto se dio cuenta de que estaban por debajo en el orden jerárquico cuando se trataba de trabajar con los productores y compositores de primer nivel de la compañía y de hecho, durante su estancia en Motown, fueron asignados a colaboradores secundarios. El grupo comenzó en Motown con la promesa de tener una pareja de compositores top como lo eran William Witherspoon y James Dean que terminó de forma de forma abrupta cuando William Witherspoon desertó y se pasó a la nueva compañía Invictus y Hot Wax del trío de oro de la Motown trío de oro compositor y productor como eran Holland Dossier y Holland. Es decir, que apenas tuvieron tiempo de, de conocer a otros productores como eran, por ejemplo, Hank Cosby y Johnny Bristol antes de que ellos también siguieron caminos profesionales que los alejaron de la Motown. Se quedaron un poco, eh, pues eso, un poquito en el aire. Y con un grupo que se encontró además con mucho cambio de productor y en poco tiempo. Y en, en ese tiempo llegaron a publicar tres sencillos A pesar de las muchas obras de estudio que invirtieron Motown llegó a, a pe llegó a pensar Llegó a pensar en publicarles un LP Cosa que nunca hicieron A pesar incluso de tener el título del álbum pensado Y las canciones elegidas Canciones que quedaron archivadas Pero que afortunadamente Posteriores recopilaciones las han sacado a la luz Como este tema que vamos a escuchar Titulado taking him back if it makes you happy Bueno, pues después de los cuatro fantásticos, vamos ahora con Wilson Pickett. Después de que Gene Stewart, el propietario de Stacks, descontento con el acuerdo con Atlantic, prohibiera todas las producciones externas, Jerry Wexler, el jefe de Atlantic, sabía que eh, había dado con una fórmula ganadora con el cantante Wilson Pickett. En Stacks triunfó y de qué manera con títulos como... Don't Fight It o 6 3 4 5, 7, 8, 9, y sobre todo con Indemina Howl. Así que sugirió a Pickett que probara con los vecinos de stack los estudios Fame en Muscle Souls, Alabama. Los resultados, pues, en eh, Mustang Sally o Funky Broadway. Temas muy, muy clásicos. Cuando parecía que la magia de Pickett se apagaba, viajó de nuevo a Memphis, pero esta vez a los estudios American, donde colaboró con el cantante y compositor Bobby Womack, el gran saxofonista King Curtis y con un joven guitarrista llamado Duan Allman, donde grabaron temas como la versión Hey Jude y en una vuelta de tuerca más y con el afán de conseguir más éxitos, acudió donde a la parte, o sea, al sitio donde se estaba grabando en la última parte de la década de los 60, se estaban produciendo cada vez más éxitos los estudios Sigma Sound de Filadelfia para trabajar bajo las órdenes de Kenny Gamble y Leon Huff. Y vaya si consiguieron el éxito cuando publicaron el tema, que a continuación vamos a escuchar, titulado Don't let the green grace fall you. give it all up for another guy, baby, I'm tellin' you, don't, don't let dream that's fool don't, don't let it change your mind. It's gonna be hard for me, baby, to build my life all over, but baby, you got to love. And you know what, I may not live to see a brand new day Oh Bueno, pues sigamos ahora con otro artista, y vamos a introducirnos en el Latin Soul con Joy Batán, el artista que consiguió llevar eh, llevar el Latin Soul a una aceptación general. Batán, de ascendencia filipina, se volcó la música tras un tiempo entre pandillas, una escena está algo habitual en la realidad cotidiana del Harlem español de los años 60. Su primer disco para el sello Fania Records, Gypsy Woman Convirtió al sello en auténtico catalizador de la música latina y desde entonces en el más grande e importante sello discográfico de música latina en Estados Unidos. Entre finales del 68 y principios del 69, Joe Batán trabajó en los estudios con la crem de la crem de los músicos de sesión de la ciudad de Nueva York. Bernard Puri, Richard T, Eric Gale, Jerry Jemot y muchos más. Y grabaron juntos el álbum Singing Some Soul. El álbum fue cuidadosamente elaborado por Joe y el jefe del sello Jerry Masucci. Se trabajó sobre un montón de singles recientemente publicados por gente como los Mireikes, los Oyeis, los Seven Souls y algunos otros favoritos de Joe Batam. Cuando se acabó el álbum se convirtió en el más caro hasta la fecha en producir por parte de Fania Records y los sencillos ex extraídos del álbum se publicaron en un nuevo sello, Uptit Records, ...en un intento de Fania, de convencer a los DJ... ...de que no eran simplemente otro lanzamiento latino... ...un buen trabajo, sin ninguna melodía puramente latina... ...y del que hemos elegido la canción compuesta por el propio Joe Batam... ...Ordinary Gui... Bueno, después de escuchar este tema Ordinary Way de Joey Batam, un poco de Latin Soul, vamos ahora con un clásico, un clásicazo. Un 10 de agosto de 1967, Sal and Dave grabaron lo que rápidamente se convertiría en su tema más icónico, la composición de Isaac Hayes y David Porter, Soul Men. Este tremendo éxito, que alcanzó en listas de éxito un número 1 en Rima Blues y un número 2 en Pop, ...sigue sonando hoy en día brillante y fresca. Los apartes vocales espontáneos en la melodía... ...como ese, famosa, ese famoso play Steve... ...estaros atentos, que anima al guitarrista Steve Krupper... ...los maravillosos vientos de los Marques... ...o la guitarra rítmica del anteriormente citado Steve Krupper... ...hacen que esta canción sea merecedora como mínimo... ...de entrar en listas de éxito. Y es más, en febrero de 1968... ...la canción recogió el premio Grammy a la mejor grabación de Ryman Blues hecha por un dúo o grupo. Cuenta Isaac Hayes que un día de verano del 67 estaban todos juntos, sentados alrededor del piano en los estudios de Stax y que comentó que alguien debería describir una canción sobre un individuo como el hermano Soul o la hermana Soul, dándole vueltas y vueltas a esa idea y jugueteando con el piano en busca de esa melodía, se le ocurrió el ritmo en el que podía en el que se podía escuchar Soulman El resto es el guión de unos músicos y cantantes juntándose para grabar una canción histórica. Seguimos aquí en esta sesión histórica también, como hemos escuchado el tema anteriormente de San And Dave, Soul Man, y vamos ahora con Darrell Banks, la carrera, la corta, pero brillante carrera de este artista, duró menos de cuatro años y abarcó apenas siete sencillos y dos álbumes. Comenzó con el éxito de su primer 45 revoluciones, Open the Door to Your Heart, en julio del 66, y terminó, desgraciadamente, con una bala de un policía fuera de servicio en febrero de 1970. Inicia esta corta carrera en Detroit cuando es descubierto por un DJ local llamado Harold Taylor que enseguida le ficha para su productora Solid hit Productions creada junto al manager de una estación de radio de Detroit, George White y el productor musical, el gran Don Davis. Para el sello Revital Records publica dos singles el anteriormente citado Open the door to your heart y Somebody needs you El éxito de estos sencillos ...despierta el interés de las grandes discográficas... ...y Tyler hace viajar a Darrell Banks hasta Nueva York... ...para fichar por Atco, filial de Atlantic... y ahí publica algunos singles y su álbum de debut... ...Darrell Banks is here... ...aunque no consigue grandes ventas... ...tras un paso intermedio por Coty Young Records... ...que fue para Atlantic como el sustituto de Stacks... ...tras romperse el acuerdo de distribución que había entre ambos... ...llega precisamente a la etiqueta de Memphis... ...donde de la mano del productor venido de Detroit, Don Davis publica el álbum Here to Stay. De este álbum hemos elegido la versión que hizo del William Loves a Woman de Percy Sledge. con del blues. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El rincón del blues aquí en Cales, Calle Sol. Buenas a todos y todas, aquí estamos otra vez en el Rincón del Blues Y bueno, vamos a empezar con Roy Buchanan Nacido en 1939, guitarrista estadounidense eh, Y pionero en el sonido de la Telecaster, la famosa Telecaster Se caracteriza por el uso de glisandos, rápidos stacatos y pellizcos armónicos Realizó el solo de My Baby de Dale Hawkins para Chess Records. Tocó también para The Band, uno de los componentes, eh, que era Robbie Robertson. Estudió guitarra aprendiendo de, de Buchanan y terminó por ser el guitarrista principal cuando este, cuando Buchanan abandonó el grupo aquí tenemos un tema que se titula Why Don't You Want Me? Eh, y a la voz eh, le tenemos a Gloria Jardina Then you want Oh, my God. Aquí teníamos a Roy Buchanan Con la gran Gloria Hardina eh, Espero que os haya gustado Y seguimos eh, Bueno, perdonar el, el corte que ha habido ahí Estos son vinilos Y nos podemos esperar cualquier cosa, ¿verdad David? Siempre digo lo mismo eh, Estos son fallos que no deseamos Pero que demuestran Que, que, que son aquí vinilos de verdad Son vinilos de verdad Sí, sí eh. O sea que... eh, pero bueno, aún y todo pedimos disculpas exact y, Exactamente Y esperemos pues que los demás vinilos Nos funcionen correctamente Bueno, eh, seguimos Con Terence Charles Nacido en 1948 En Devon, Inglaterra Este no era estadounidense De pura cepa eh, Popular por haber tocado Para Thin Lizzy Eh, en el año entre el 1979 y 1981 un pardañitos eh, popular también por haber tocado para Pink floyd como músico de apoyo formó parte de diversas giras con roger waters como la de 1999 the dark side of the moon que no conoce no? Eh, al igual que participó en la gira de, de walllife. Entre el año 2010 y 2013 En esta ocasión En esta ocasión chicos <risa> eh, En esta ocasión pues nos vamos con Terence Charles eh, White White White Snow No está <risa> desde control La Isca que? que no está The Agency Blues No No. A ver... Yo creo que el tema debería sonar. Ahí vamos... Aquí teníamos a Snowy White Perdón A, a los de sonido Que tenemos aquí eh, Debería haber advertido Que su apodo era Snowy White Y eh, él eh, su nombre, K, Se, nos revela, se su, nos revela Su nombre real era Terence Charles Entonces, Han venido aquí con el cuchillo entre los dientes Ha habido ha habido una pequeña incomprensión Por parte de eh, por, por ambas partes Y bueno, pues yo lo que me había dejado por comentar era un poquito este tema que en el futuro pues igual lo repetimos de nuevo eh, para ver esa transición que hay desde desde la parte rápida que tiene el tema bueno, rápida o llevada con un tempo y luego como hace un corte y vuelve eh, co adopta otra tesitura, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que os lo habéis notado todos y sin más, pues yo me despido ya. Y le doy, le doy paso a David Que siga de nuevo con el Soul David, ¿qué nos traes? Buenas noches a todos Y hasta la semana que viene ¿Qué nos traes? Es que ricas Jogaisca Pues seguimos, seguimos con más Soul Y además con una artista que yo sé que a ti te gusta Esta Jane la primera sí gusta, si te gusta. Bueno, La primera artista Soul Que, que realmente Chess eh, tuvo en sus filas Tenía una voz poderosa, cruda y desgarradora que era única. Y Leon Arches, que era el, el jefe de, del sello discográfico de Chicago, quería probar algo nuevo. Le había impresionado el éxito que Jerry Wexler en Atlantic había tenido con Aretha Franklin cuando la llevó a un pequeño estudio más el Souls, Alabama, para trabajar con un grupo de músicos locales bajo la dirección de Dan Pemme. Leon Arches, que además tenía la idea de enviar a ETA a la alabama rural para sacarla del entorno urbano que recientemente había fomentado sus problemas de abuso de sustancias hasta el punto de necesitar hospitalización y pasar por la cárcel, quería participar directamente en este proyecto y organizó un viaje con varios artistas desde Chicago, como la propiedad James y la Uralie para grabar en esos estudios Fane de Alabama. La idea fue todo un éxito y Eta James llegó a las listas primero con Tell Mama, que enseguida vamos a escuchar, y luego con You Got It. Viajaron más artistas, como hemos dicho antes, Laura Lee, pero también Bobby Morris y sus Rhyme Ace, o el dúo vocal Maurice amac Vamos con Tell Mama, grabado para la Chess, en el año 67. Vamos ahora con otra artista, con otra mujer, con Shirley Scott, que comenzó a tocar el piano y la trompeta en su Filadelfia natal y a mediados de los años 50 empezó a trabajar en algunos de los mejores clubes de la ciudad y a menudo con un jovencísimo John Coltrane. Shirley Scott lanzó su carrera en solitario en 1958 grabando 23 álbumes para el sello Prestige y 10 más en el sello Impulse. Todo esto en la década de los 60. Posteriormente pasó por la Atlantic, Chess, entre otros sellos discográficos. Estuvo casada entre el 61 y el 71 con uno de los grandes saxofonistas de la historia de la música popular, como era Stanley Turrentine, y juntos grabaron también para Prestige, Blue Note, Impulse, Antlaldee Records, etcétera Presidió en Filadelfia hasta su muerte a principios del 2002. Ocasionalmente actuaba en algún club local, principalmente tocando el piano, y fue directora musical del efímero espectáculo de Bill Cosby de 1992, You Bet Your Life. Vamos a escucharla ahora en Calls to Soul, con un tema publicado en el sello Prestige Records del 63 y compuesto por su entonces marido, como hemos dicho antes, Stanley Turantine, Soul Souting. <música> Hiten! Parte de la historia, esta grabación del 68 que vamos a escuchar a continuación a cargo de Hank Ballard es de sobra conocida. Nuestro siguiente protagonista, como la mayoría de los habitantes de Detroit, trabajaba en una línea de montaje de la marca Ford cuando también acudía a participar en los concursos de talentos que organizaban, entre otros, el gran Johnny Otis, quien enseguida le ofreció introducirse en el negocio musical al bueno de Hank Ballard. Así que primero, junto a los Royals y posteriormente los Midnighters, eh, encabezó las listas de éxito con temas como Annie Had A Baby, Work With Me Annie o el posteriormente lanzado al superéxito mundial de la voz de Chubby Checker, The Twist. Pero llegamos a finales de los 60 y la racha de éxitos de Hank Ballard y sus Midnighters se apaga y entonces se hunde a su viejo amigo y compañero de Kim Records, un tal James Brown. El padrino del funk fue quien le produce a Hank Ballard En el 68, el álbum You can' Keep a Good Man, para el sello King Records. De este álbum hemos elegido la pista 9, titulada Thrill on the Hill, una canción compuesta por el mismo Hank Ballard y que la publicó en 1960 con los Midnighters. En aquel año, Let's Go, Let's Go, Let's Go, que es también como se conoce este tema, encabezó en noviembre la lista de éxitos más vendidos dentro del Rhyman Blues. ¡Vamos, Bill Johnson, cantante de blues y soul, a partes iguales, solo con el sencillo publicado en 1967, Diferent Strokes, se convirtió en uno de los artistas más ampliados en la escena del hip hop. Nacido en 1936 en Mississippi, se trasladó a Chicago a principios de los 50 y en esta década grabó junto a varios artistas reconocidos del blues de la ciudad del viento, como Magic Sun, Billy Boy Arnold, Junior Wells o el mismo Jimmy Red, esta vez en la etiqueta de B.J. Records Johnson, que estuvo de gira con el gran Holy Wolf entre 1959 y 1962 comenzó a grabar para las etiquetas Too Light y Too Night de Chicago a mediados de, los, de la década de los 60 con su primer éxito Common Shock It To Me en 1967 y el mencionado tema anteriormente Different Strokes también de ese año en sus canciones hablaba de temas de identidad afroamericana y problemas sociales como Is It Because I Am Black, que alcanzó un número 11 en listas de Ritman Blues en el 69. Antes de que Willie Mitchell se lo llevara para Memphis, donde grabaría tres álbumes y varios sencillos en la etiqueta High Records, publicó en el sello Tonight en el, en el año 71 esta composición de Jack Daniels y John Moore y con los arreglos del gran Donnie Hathaway titulada I think You Baby. Pues me he tenido que sentar porque tengo que leer el siguiente guión pero este es un himno al sol para estar de pie y así he estado lo pueden atestiguar hemos estado, hemos, estado. hemos estado bueno los demás también un auténtico temazo y nos vamos de fiesta vamos con willy bobo un tipo de ascendencia puertorriqueña percusionista ...que fue considerado músico pionero en el desarrollo de los ritmos del Latin Jazz en Estados Unidos... ...al que aportó sonidos propios, extraídos del sol y el Rhythm and Blues afroamericano... ...y su verdadero nombre era William Correa. Nacido y criado en el barrio Hispano del Harlem, comenzó a tocar el bongo en la orquesta de Pérez Prado... ...cuando sólo contaba 15 años y posteriormente pasó a ser timbalero en los conjuntos de los cubanos... ...Machito Grillo y Mongo Santa María... ...en el 51 grabó un disco con la pianista Mary Lou Williams... ...quien le hizo quien le bautizó precisamente con el apodo de Bobo... ...y en 1954 fue reclutado por la agrupación de Tito Puente... ...en la que permaneció hasta el 57... ...la carrera de Willy Bobo tomó un rumbo diferente... ...cuando en el 58 se trasladó a la costa oeste estadounidense... ...y creó una charanga junto a Santa María y Carl Jader... ...una formación que desempeñó un papel fundamental la fusión de la música latina con el jazz en dicha zona del país. Tras colaborar durante dos años con Herbie Mann en el 1963, creó su propia banda, con Clark Terry y Joe Farrell... ...y grabó el disco Bobo's Beat. A partir del 65 iniciaron una nueva etapa musical con la discográfica Berber, caracterizada por una frenética actividad en los estudios de grabación que dio como resultado éxitos como Spanish Grace, neck Bones, some home Humphreys, Feeling So Good, bobo motion etcétera, etcétera. En los años 70 regresa a California, donde sigue su carrera musical. Aparecen algunas eh, programas televisivos, entre ellos, por cierto, del show de Bill Cosby. Y en el 73 vuelve junto al pianista Henry Hancock para grabar el sello Blue Note el álbum Sukotas, que fue su última grabación antes de fallecer 10 años más tarde a consecuencia de un cáncer. Eh, vamos pues, ¿y qué hora es? Bueno, no está tiempo. Vamos ya con el tema este time y... Perdón, es que no nos da tiempo, nos falta ya tres minutillos. ...es un tema un pelín largo... ...con este tema ya nos vamos a despedir... ...veis cuando nos despedimos... ...bueno pues nada... ...ahí toca la hora de despedirse... ...y como hay eh, prisa... ...pues nos bueno, decimos de prisa, adiós... ...no hay ...ah bueno vale... ...pues tranquilidad... tranquilidad ...pues nada... Vamos a, vamos a decirlo más despacio... ...nos vamos a despedir... ...como Dios manda... ...como Dios manda... ...bueno pues nada... ...ha sido un placer estar aquí con todos vosotros... ...y I vosotras... E ...igualmente... ...y saludos a todo el mundo... ...que nos haya estado escuchando... Y, y que algo. nos escuchará en los podcasts que vamos a colgar enseguida Esperemos Y nada, pues hemos disfrutado como siempre, como todos los miércoles De eso se trata, aquí, ¿dónde? En Cales Calesol Cale